Grandes y poderosas empresas eh, dedicadas al mundo del petróleo y los combustibles eh, fósiles han gastado en los últimos tres años más de mil millones eh, de euros en promocionar energías. Eh perjudiciales para el planeta según un informe británico que se acaba de dar a conocer estas empresas han incrementado sus esfuerzos en promocionar lo que mata el planeta, pero que a ellos eso sí les da más ingresos además han reducido sus inversiones en aquellos productos que son buenos eh, para la naturaleza así se escribe el mundo y aunque no lo veamos, en las sociedades eh, parece que apoyan eso, aunque no conscientemente pero se les reducen impuestos y esas cosas, evidentemente promocionar Lo que mata es eh, promocionar aquello que a ellos les da más dinero. De todas formas, uno empieza a pensar que hay gente que disfruta de dañar, que se ha convertido en un vicio, un vicio que no tiene castigo social, sino que se fomenta el veneno y se dicen cosas buenas eh, de quienes hacen eso. Es un luchador, es un inteligente, es muy majo y además sonríen en las fotos. Saludos entre Bruno Carrañosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Hoy, excepcionalmente, estaremos hasta las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con todos vosotros entre 1 a 5 de la madrugada. Comida el jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia casasona en la codirección. Los contenidos, estos. Necesito oír cosas eh, bonitas, eh, pues vamos a escuchar un poquito más de esta música. Y en una noche en la Rosa de los Vientos, en la que tenemos eh, Tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, eh, como siempre, con una etiqueta almohadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos. Y Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, eh, con Manuel Carvallal. Con Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro que nos contarán entre otras cosas en las siguientes nos contarán que se ha descubierto un nuevo Homo Sapiens una nueva pieza en el puzzle de la evolución humana lo que pasó es más complicado saberlo se llama Homo Homo Luzonensis así es este nuevo personaje este nuevo eslabón perdido que nos ha perdido aún más Y también vamos a hablar de Noruega Porque allí han ocurrido unos extraños hechos Unos extraños avistamientos Unas extrañas luces que eran Hoy os vamos a proponer Diferentes hipótesis Y os vamos a contar lo ocurrido Y os vamos a hablar también Del de caso de unos científicos chinos Que han llevado a cabo un experimento Han puesto genes Humanos en simios, en simios que se han vuelto a partir de entonces son más inteligentes. ¿Es un ensayo ético? Nos lo preguntamos y también nos preguntamos qué significa este estudio. También os vamos a hablar de un rico que ha visto la luz, un rico que ha descubierto por iluminación que el problema de todo es el dinero. Pero lo importante... Es un rico, uno de los inversores más importantes del planeta, ahora sabremos quién es, que ha dicho que el sistema actual que tenemos es el infierno. Y también os pues vamos a hablar de quienes vendrán al infierno, los hijos de los robots. También Laura Facolara en los ecos del pasado nos hablará de distorsiones espacio-temporales de personas que han tenido experiencias que hacen pensar en la existencia de viajes en el tiempo y en Mujeres con Historia Silvia Casasola nos contará la vida de Rosario Pi la primera directora de Cine Sonoro y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano que nos hablará de tecnología e investigación en el futuro en el mundo de la salud. Insistimos en ese dato que os comentábamos Hoy vamos a estar entre una y media y cinco de la madrugada Comienza la Semana Santa Y como todas las semanas antes, bueno, pues eso dicen, aunque fuera Navidad, nos hacemos un regalo y os hacemos un regalo a todos vosotros. Una hora más de programa, una hora más en la que podremos hablar de creencias, de enigmas arqueológicos, con una persona que conoce a la perfección este asunto, que es eh, fantástico, lo vais a descubrir, a José Luis Cardero. Dice que son la 1 y 39 minutos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. Turia Zona Cero en la Rosa 200 que comienza ya mismo con Mado Martínez Mado, muy buenas, ¿qué tal? buenas noches, la bella también con Manuel Carbellal no te voy a decir buenas noches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 Bueno, nos vas a hablar, entre otras cosas, de ese millonario que ha visto la luz. Ha mm. tenido una iluminación y ha descubierto lo que todos eh, sufrimos por su culpa. <risa> bueno, lo, lo, que, lo que plantea es... Por, por, por la culpa de los suyos, entre ellos él. <risa> bueno, lo que, lo que plantea es tremendamente interesante y lo bueno es que, es que viene de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 Joder Se van a caer Sí, sí, sí Cuando lleguen al borde ¿Qué pasa? Sí, pues oye pues, pues, pues Como todos los bordes sí. A caerse pues a Pues mira Te podíamos haber mandado A ti el banco dame, dame, dame. Conectamos bueno. con ellos Y que nos lo cuenten A ver qué se encuentran Los de la Tierra plana Pensarán que el agujero negro Es blanco No sé Si, si, sí, sí, claro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 Porque está en Rusia, en el pues antiguo Luz, fíjate, fíjate joder, sería, oye, sería pues un no. dios chamánico. No pues si se lo ahí digas ahí, a Putin, que rápidamente se, se lo aclaro. <risas> Historiador Juan José Chizoro, ¿qué piensas?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 Pero ni lo he visto, ni lo he leído, ni lo veré. No, sí, ni el lo joyero que vive debajo de tu casa. Ah, vale. Y de las sortijas, también. Eso existe todavía. Las ortigas. Sí. Pues, no sé, que no de tu yo, casa. Yo, yo tampoco, ¿eh? <risa> bueno, pero lo ha comentado mucha gente. Es cierto que ese comentario, lo he oído en muchas ocasiones, pues eh, se parecerá, pero no sé cómo se puede parecer a alguien un agujero negro. Pero bueno.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 Eh, ...van dejando parte de masa... ...y esa masa sí que está activada... ...y es lo que permite que luego la puedas ver... Es otro un... Jó... se ve un plasma... ...y lo que se ve es el plasma el cósmico... ...otro uh -huh. Juanjo nos dice... ...con Villa Rosa vientos propósito ha eso que comentaba Manuel... ...y ahora qué hacemos... ...porque hay seis eh, homínidos... ...seis ancestros, seis dioses... ...seis historias entre Dan y Ebay... ...siguen apareciendo... ...y nos comenta Juanjo en Twitter... ...hay más religiones que la católica en el mundo... ...Carl Sagan decía...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 con lentitud como el nuestro, como el del ser humano, como el de los homo sapiens. Claro, eh, eh, es que precisamente sobre eso eh, parece muy extraño decirlo, pero es que es eh, uno de los fundamentos, eh, de, porque somos los reyes eh, del planeta, tenemos un proceso de crecimiento rápido, nuestra infancia es eh, larga, la claro. adolescencia es eh, larga, todo eso es un fundamento importante para que seamos eh, los más importantes eh, de la evolución. Eh, Exacto.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 Mejor Entonces... Yo estaría contento porque podría discutir con alguien. <risa> Pero, o sea, discutir Siempre y sí cuando te dan a dos. Para poder discutir, ¿no? <risa> claro. no de todas formas, yo re <risa> <risa> recuerdo... ¿Por, por has hecho eso? <risa> claro, yo estaría contento si pudiese preguntarle claro al claro creador, un poco eh, como los replicantes. No, y, de... y depende de las condiciones de vida que, te, que, que tengas también, ¿no? Pero yo recuerdo en su momento que se planteaba la posibilidad en una película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 que no, que no, que no, Manuel eso eso eso es una eso, eso no es así yo, yo puedo es entender, y, y hombre anti, o sea, animalista por, no me por, gana por, porque, porque si una no, cosa si es, no, es el espectáculo si nos dejamos dirigir por la naturaleza pues matamos a los lisiados por esa regla de tres o, por, o, o dejamos Cuando, morir a los uy, que no, no se que que que valen eso, <risas> eso es antinatural, pero qué dices no, no, si matar desde, a los lisiados no el, hasta si no en han descubierto cómo las antiguas comunidades primitivas oh. cuidaban a sus lisiados eso sí es lo natural y lo natural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 Que no eh, podrían haber sobrevivido algunos los, de esos que se han encontrado sin el cuidado de sus claro, jóvenes. Los seres Pero, humanos eh, tenemos algo que no tienen otros seres eh, vivos eh, tan desarrollado y que es necesario potenciarla y hay que presumir eh, de ello e incrementar eh, todavía más eh, su fuerza. Por fortuna, eh, la organización social de los seres empatía, humanos tiene poco que ver con la naturaleza.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 Nos tenemos que mirar a los seres humanos para organizarnos, de ninguna manera. A ver, eh, Miguel, por favor. Bueno, de todas es que formas una es, sabemos es, Una eh, cosa es el uso de Manuel. Tú y yo entrevistamos ah, a un señor una vez. Eh, ah, vale, que aparece. No hay eh,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 es una cuestión un, un sí. caso eh, bueno son casos eh, recientes que no se eh, plantean una situación de eh, casos que está ocurriendo ahora mismo sí a, a... es que hay que entrar en materia claro pero no me avisáis yo me lanzo a la piscina es que es la conexión que tenemos Bruno y yo que no me están viendo los oyentes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 aporta algo más que, los te que la subjetiva percepción de los testigos, porque a mí me parece un ejemplo perfecto de castillo en el aire de, de especulación creciendo o técnicamente lo que se llama una paja metal todos los casos que tú has para investigado no, no, que tú has investigado mi propia muchas... experiencia personal no, yo eso lo he vivido personal, y eso que, que yo viví piensas eso exactamente igual? no, no, para no, nada. pero a ver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 Pero venga, por, por favor, pues, En mi caso, yo te hablo de mi Pero, experiencia no. personal. Mira, te voy a Cuando contar... nosotros el... llegamos a la montaña de Montserrat, y ya todo el mundo lo conoce, porque hemos hablado varias veces. Yo viví un encuentro cercano con hombres y yo no percibí Nada de esto. Vale, pues yo no lo yo percibí. Sí, yo sí. No Nosotros comentamos, incluso lo recuerdo, que los grillos eran nuestros compañeros en la montaña, decía Grifol. Porque estaban todo el puto rato los grillos, grigiri, gri, gri, gri. Cuando apareció <risa> Pero... aquello, dejamos de sentir frío, dejamos de sentir calor, dejamos de escuchar a los grillos. Hay dos posibilidades. O bien que una burbuja espacio espaciotemporal de esa inteligencia nos sonnubilase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 ¿De cuáles? Sí, sí, en concreto, puede ser pequeñita. Sí, Creo que hay muchos en el planeta. ¿eh? Sí, sí. pero eh, Si hay ¿se concretarme... alguna que hayan vivido experiencias en su descubrimiento, pues eso. Vale, bueno, pues mira, tiene mucho que ver con, con esto, así que voy a hacer de nuevo la palabra a Miguel Pedrino. Sí. Como sean chinos, encima la has probado. No, pero, pero tiene que ver, ya verás cómo sí, tiene sí. que ver.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 Luego intentaba desarrollarlo porque él estaba convencido de que eran los dioses hindús los que le trasladaban esas informaciones. Pues bueno, ya lo que lo que hace, que bueno, es, un, es muy interesante lo que analizas es ese proceso creativo y qué diferencia habría, desde el punto de vista de estas personas, entre el, el proceso creativo, digamos, por inteligencia, vamos a decir, naturo, natural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 No, no, parece no parece nada, están hablando pero... de momentos de inspiración. Lo que están diciendo claro. es, que ti, es que tienen un contacto habitual con una fuente externa a ellos, que en este caso se lo atribuyen a, a extraterrestres, y que les transmiten una serie de informaciones concretas, muy útiles para su campo de estudio. No, no, Ostras, no, no, no, no es lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido es que ellos tienen una idea y atribuyen esa idea no, no a inteligencia. No, no, no. no tanto. No, a tanto, ver, sí, a no no, A ver, lo sé. Eh, eh, no eh, que estén haciendo la Ouija no. y que de los una vista a mí para que no, venga el platín. No le quites hierro. Fuera, no, no, no le quites hierro no, al asunto porque bajo, no es así. Bajo, bajo, no, Macho, ¿cómo estás hoy? y te estoy diciendo que sí, pero que no es de ahora. Que esto ha existido siempre. Pero que no es lo mismo, Manuel. Que no estamos hablando de las musas. Que no es lo mismo. Y no se resuelva la pregunta y la cuestión, Juanjo. A ver, lo interesante de... Los científicos tienen contacto con...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 Pues no, todo lo contrario, no. Ay, si la gente supiera. Sí, si de la gente supiera pensaría que más que duro todavía. Bueno, sí, sí. nos vamos al kiosco, vamos a, a comprar revistas y nos estamos... Con, vamos a contarnos de dos. Por ejemplo, la revista Historia, Historia de España y el Mundo. Y en la revista Historia, el tema de portada...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 No, no, hay ahí. <ríe> no hay tuerca y tornillo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 En Onda Cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado. Aquel hombre se hizo rico en la bolsa. Todas las operaciones se le salían bien. Y es que decía que tiene una fuerte información secreta. Es el futuro, porque él había viajado en el tiempo, y se hizo rico y se hizo millonario gracias a eso es uno de los casos que vamos a comentar aquí esta noche anomalías espaciotemporales hay viajes en el tiempo, en ecos del pasado con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno después comentaremos este caso, pero es que hay muchísimos además eh, que nos hacen Muchísimo. pensar Pues eh, que el tiempo puede plegarse y que eh, es una invención completamente humana y en un momento determinado puede romperse esa línea de espacio temporal. Bueno, esto decía al menos Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad, que diferentes, eh, diferentes tiempos podían convivir en un mismo espacio. Y parece ser que hay casos en los que eso al menos parece haberse conseguido. Vamos a explicar y contar algunos de, de esos casos. Nos vamos a situar en primer lugar en Inglaterra, en Liverpool, cuando un diario, un periódico, eh, cuenta varios eh, casos que dan que pesar. Sí, sobre todo uno muy curioso, el diario Eco, eh, comenta el siguiente caso que a mí me llama mucho la atención. En el año 2006, un ladrón que huye de la Guardia de Seguridad del área en el Board Street De repente mira hacia atrás y se da cuenta que la gente que le perseguía desaparece. En principio siente alivio, pero de repente, desconcertado, ve que todo lo que tiene alrededor ha cambiado, que la ciudad no parece la misma. De hecho, ve coches antiguos, la gente vistiendo de forma como de, otro, de otra generación, de otra época. El caso es que, al cabo de unos minutos, cuando cambió de calle, eh, bueno, volvió otra vez a la realidad. Pero se dio cuenta de una cosa, de que entre muchas de las cosas que había observado en esa realidad paralela, Había por ejemplo un periódico cuya fecha correspondía con mil novecientos sesenta y siete como te decía cuando cambió de calle cuando entró en la calle denega se dio cuenta de que volvía a estar en la época actual sin embargo cuando miró atrás todavía podía haber esa especie como de paréntesis temporal llamámoslo de alguna forma y, y bueno y el caso es que eh, cuando a este hombre se le detuvo porque se le consiguió detener y explicó la historia de lo que le había ocurrido. Fue curioso ver que muchos de los detalles que el ladrón explicó eran absolutamente correctos y absolutamente reales con una realidad evidentemente que no era la suya, sino que era una realidad paralela en otra fecha temporal que era 1967. Así que... Que lo, explique, que lo entienda. Claro, ahí hay, hay varios eh, casos de estas eh, características que se pueden ofrecer, algunas eh, pruebas. Eh, se puede certificar eh, lo que esa persona, ese viajero en el tiempo, que o sea involuntario... Eh, vivió y conoció, puede hacer una descripción, puede haber una fotografía, o en este caso, que es eh, un caso que da mucho que pensar eh, sobre el tiempo que vivimos, eh, sobre las buenas cosas que existían hace no tanto tiempo. Porque estamos hablando de una persona, de una mujer que entra a una tienda y ve unos precios extraordinariamente bajos. Bueno, para este caso lo que os recomiendo es que siempre cargado con mucho efectivo, porque claro, ¿qué le ocurrió a esta mujer? De repente ve una tienda que le parece nueva y le gusta lo que hay dentro. Entra y ve unos precios, como dices tú, escandalosamente bajos. Se vuelve loca, empieza a coger cosas, llega a la, llega justamente ya para ir a pagar a la caja y cuando saca la tarjeta del crédito lo miran absolutamente absortos. Nadie entiende qué es lo que tiene ya en la mano. El caso es que como no tiene suficiente efectivo, tiene que dejar las cosas y salir de la tienda y nuevamente volver a la realidad. ¿Qué ocurre? que Cuando llega a casa y comenta eso con su madre... Su madre le dice que esa tienda existía, pero no ahora, que fue una tienda que cerró muchos años atrás es decir, que si hubiera llevado efectiva, pues probablemente se hubiera llevado consigo a precio de ganga media tienda Y pero, eh, ¿verdad que ofrece una serie de paradojas? Eh, porque esta mujer, esta persona, el testigo del caso va a pagar con una tarjeta de crédito es claro. eh, muy habitual y, y lo, la miran con cara de extrañeza dice, claro, no que, entienden que, lo que es claro, eh, a veces eh, nos hace pensar eh, fíjate, el otro día un amigo Eh, me comentaba algo que tenía toda razón del mundo. Si hoy en día, hoy en día, 2019, viajamos en el tiempo y nos situamos en la edad media, podríamos vivir, pues eh, seguramente ellos estarían más adaptados a la edad media, los de la edad media, que nosotros, que estaríamos eh, totalmente fuera de lugar. Y posiblemente y es lo que le pasó nos moriríamos a ella, ¿no? de alguna enfermedad. Claro. Porque no, nuestro, nuestro organismo, con toda la cantidad de defensas, que hemos dejado de generar porque no hay ni la mitad de enfermedades, llegaría ahí y enfermaría, vamos, aparte de que no harían ni medicinas en muchos casos, con lo cual seguramente seríamos, vamos, carne de cañón fijo. O sea que lo de viajar en el tiempo, aunque sea el pasado, no nos hace tan superiores, eh, nos hace, Mucho en este menos. caso, un poco débiles, eh, eh, somos eh, más vulnerables, eh, solamente somos superiores que venimos eh, de un tiempo posterior, pero nada más, eh, nada más. Este caso que vamos a comentar ahora es eh, ya no... Un, bueno, es todo un hotel, eh, un hotel eh, desaparecido, una serie de personas eh, que viajan eh, desde el Reino Unido, creo que, a España, eh, y entran en un hotel, se registran. Eh, era extremadamente viejo, o parecía, pero bueno, eh, ese aire vintage eh, existe en determinados hoteles. Sin embargo, sin embargo luego se enteran pues eh, que ese hotel ya no existe, sino que existió. Bueno, esto ocurrió y fue difundido, de hecho, en octubre de 1979 por un canal de televisión de la ITV, el programa que se llamaba Strange But True. El caso es que dos parejas inglesas, como dicen, atravesaban Francia en coche en dirección a España para pasar unas vacaciones. Ellos aseguran, y además convencidos, de que pasaron una noche de hotel, en un, como dices, en un hotel con un aspecto un tanto anticuado, pero un hotel correcto, que estaba bien. De vuelta, pensaron en poder albergarse en ese mismo hotel, Pero lo curioso es que fueron incapaces de localizarlo. Como comentas tú, intentaron averiguar el qué había pasado con el hotel y se dieron cuenta que ese hotel había desaparecido muchos años atrás. Es decir, que no, esto no es una cosa puntual, es pasar toda una noche en un hotel fantasma. Y luego este caso también, una persona en Liverpool que asiste a una escena, pero esa escena también parece que había ocurrido mucho tiempo antes. Bueno, pues en este caso hablamos, por ejemplo, de dos temas. Uno fue un, eh, un hombre que informa de una colisión aérea en la calle Vol con un tranvía fantasma. Un tranvía imposible porque en la época en que él dice que ha chocado con ese tranvía, el tranvía ya no, no circulaba por la calle, lo cual es muy curioso. Pero otro, todavía más curioso, son dos personas que aseguran haber visto en 1971 a un excéntrico inventor probando un aparato en el río Mersey. Un evento que está muy documentado y que realmente ocurrió, pero que se produjo en 1821. Nada más y nada menos eh, se adelantó muchísimo. Eh, los eh, testigos se eh, vieron mucho después eh, lo que había ocurrido entonces. Eh, bueno, este caso que vamos a comentar a continuación es un caso precioso y documentadísimo y que ha generado mucha eh, especulación eh, de todo tipo. Hay hipótesis eh, de toda clase, el de Víctor Goddard. Este hombre era un brigadier mayor de la Real Fuerza Aérea Británica y el caso es que en 1935, volando sobre un campo de aviación abandonado cerca de Edimburgo, Escocia, observa los decrépitos hangares que están bastante descuidados y bueno, y la zona pues que hay, las vacas y lo que suele haber en la zona. ¿vale? Pero de forma repentina se encuentra con una especie de tormenta que le llama la atención y la cual atraviesa con el avión. El caso es que la tormenta se disipa a los pocos minutos y al pasar de nuevo sobre el mismo campo, ...ve una escena completamente diferente... ...ve un hangar nuevo... ...albergando aviones pintados nada menos que de color amarillo... ...lo cual era muy inusual... ...y un monoplano que no reconoce de ninguna forma... ...como parte de la, de la flota de la Fuerza Aérea... ...trabajadores vestidos por ejemplo con monos azules... ...lo cual tampoco era normal para la época... ...ya que en esa época vestían más bien de un color café... ...todas esas anomalías tuvieron sentido más tarde... ...cuando en los años... ...él se da cuenta que la Fuerza Aérea... ...empieza a pintar los aviones de amarillo que los eh, los pilotos, perdona, los trabajadores empiezan a vestir de azul y que además se adquieren eh, aviones del modelo Godard, del bueno, de, de, de modelo que él había visto, esos aviones que él no identificaba y que le parecían absolutamente inverosímiles. El caso es que es un caso de estos, como dices tú, muy bien documentado, pero que no tiene ninguna lógica, ni pies ni cabeza. Y un caso también muy documentado, es un caso clásico, un caso que ha dado muchísimo, ha generado eh, mucha literatura, muchos eh, comentarios, es el caso, nos situamos en Versailles, en Francia. Efectivamente. Le llaman el incidente Moberly-Jordan, será en Versalles, y ocurre en 1901. Esto es la siguiente historia. Anne Charlotte Moverley y Eleanor Jordan estaban pasando un tiempo juntas en París, se hicieron buenas amigas, y bueno, como Jordan tenía una, un apartamento allí, pues ella, pues ella, eh, Anne Charlotte decidió pasar unos días con ella. El caso es que iban a trabajar juntas en la facultad de St. Hughes, ...y en una facultad de mujeres en la Universidad de Oxford... ...y deciden visitar mientras tanto el Palacio de Versalles... ...cuando estando ahí en París, ¿no?... ...se pierden entre los jardines, vagan por evidentemente... ...unas, unas zonas preciosas como hay en Versalles... ...y de pronto las damas eh, que se encuentran con unos jardineros... ...les preguntan pues hacia dónde es más bonito... ...qué, qué zona es mejor visitar... ...siguen las indicaciones, pero de repente... ...todo les empieza a parecer poco natural... ...una sensación incluso desagradable... ...una sensación como de naturaleza muerta, ¿no?... ...como si el viento no circulase... ...como si incluso la madera se hubiese ajado... ...de repente eh, tienen la sensación además de que incluso la luz y la sombra... ...son distintas, la percepción lumínica cambia absolutamente... El caso es que una de las señoras incluso Recordó que en ese momento se sintió Como extraña, como melancólica ¿no? Eh, de repente dicen ver A un hombre mm, raro Un hombre además de aspecto incluso te diría repulsivo Con piel áspera Que se, se, se, se, se, se sienta cerca de un kiosco Las mujeres indican que Les recuerda muchísimo Al conde eh, Bodeville Un noble del siglo nada menos que XVIII Cercano a María Antonieta De repente aparece otro caballero guapo Descrito en detalle que corre hasta la señora ...señoras, y con las mejillas encendidas... les ruega por favor que permanezcan a la derecha... ...y que no se pongan a la izquierda... ...poco después cruza por ahí una mujer... ...que además viste de una forma anticuada... ...una mujer además que no eh, no, no, no dejan acercarse a ella... Eh, ...una de las mujeres dice que la miró directamente... ...y que la sensación eh, se le hizo extraña... ...como si estuviera viendo algo que no tenía que ver exactamente... ¿no? ...cuando describen a esa mujer... ...curiosamente esa mujer se parece y encaja perfectamente... ...con eh, la desaparecida María Antonieta... ...a continuación... Eh, ...esta joven... Eh, ...un joven les, las lleva a estas dos mujeres... ...a una sala donde se está celebrando una boda... ...toman un carruaje para volver... nuevamente al apartamento en París... ...y cuando llegan ahí es cuando se dan cuenta... ...que todo es muy extraño, pero... No es hasta el día siguiente, cuando vuelve nuevamente a Versalles y pasa nuevamente por el mismo lugar, cuando se dan cuenta que es muy distinto a lo que ya habían visto. De hecho, es un lugar público visitado por muchas personas, con gran barullo, donde no había habido ninguna celebración y donde además... Desde luego, no había aquel aspecto de naturaleza muerta con el que ya se encontraron. Bueno, lo que dicen es que probablemente se encontraron pues en un, pa en un paso del tiempo con María Antonieta y probablemente pues con personajes de la época. Este es un caso muy conocido, muy comentado, pero es como si esas dos mujeres hubieran visto una fotografía porque, como comentabas, estaba todo eh, apegentado, ajado, como si estuviera detenido en el tiempo. Y luego se estuvieron en el lugar... Y había cierta normalidad en lo que estaban viendo, había una diferencia, parece que esa ruptura espaciotemporal había provocado algo en el entorno. Sí, hay casos en que no, en que la gente describe el entorno como natural, como lo mismo que tú lo ves ahora, ¿no? Pero en este caso y en algunos otros es como si de repente hay un factor externo que llama la atención, aparte, más allá de lo que puede ser pues, el habituallamiento de las personas o el aspecto de los edificios en el sentido de que, bueno, evidentemente son de otra época. Pero sí que en algunos casos como es este, parece como si el entorno fuera una naturaleza muerta, como si faltara vida, como si algo no estuviera funcionando correctamente. Y ahora vamos a comentar ese caso que citaba al comienzo esa persona, ese hombre que se hizo rico y millonario en la bolsa porque sabía que ese es lo que iba a ocurrir y lo sabía porque había estado en otro tiempo y tenía esa información privilegiada sobre lo que iba a suceder con los valores en los que le había invertido. Un caso curioso. El caso es que fuentes de la Comisión de Seguridad e Intercambio de Valores confirmaron que un hombre de 44 años que respondía al nombre de Andrew Karsling ofreció una extraña explicación para su éxito increíble y absolutamente estadísticamente, desde luego, imposible en bolsa eh, exactamente el día 28 de enero. El caso es que eh, alguien empezó a darse cuenta que había un señor que estaba continuamente invirtiendo en bolsa y que, desgraciadamente o afortunadamente, desde 800 dólares, que es el valor con el cual empezó, en dos semanas había llegado a recaudar una, un valor estimado de 350 millones de dólares. Cada inversión, cada movimiento de bolsa que realizaba era perfecto, cosa que, como sabemos estadísticamente, es muy difícil. Y más en la época que lo hizo, que era una época en que la bolsa estaba muy eh, sensible, es decir, con muchos cambios y muchas fluctuaciones. El caso es que este hombre, cuando es encarcelado, porque se supone que lo que ha hecho es uso de información privilegiada, que es la única manera de saber anticipadamente el movimiento de la bolsa y no equivocarse jamás, eh, suelta la historia que estoy contando a continuación, ¿no? que él viene del futuro y que lo que ha hecho es que sabiendo las operaciones que iban a darse en el pasado, había decidido con su máquina del tiempo viajar a Wall Street, invertir en bolsa y hacerse millonario. ¿Qué? No pudo dejar escapar una oportunidad así. Evidentemente, tú imagínate la cara de los policías, ¿no? Vamos, un auténtico cuadro. Eh, no sabían si pensar que el hombre estaba loco, si realmente había viajado en el tiempo o era un estafador en toda regla. De todas formas, lo que sí sabemos es que fuera lo que fuera... Algo estaba pasando porque ese hombre no hacía más que invertir. Además, operaciones de riesgo que pueden fallar, que pueden acertar pero es que siempre acertaba y siempre se hacía millonario con ellas. Fíjate era que era curiosa la historia que él, para intentar afirmar que lo que contaba era cierto, llegó a decir eh, que se ofreció de hecho a difundir hechos históricos, como la localización futura de Osama Bin Laden o, por ejemplo, la cura para el SIDA. Eh, la lástima es que nadie le creyera, porque igual hoy en día hubiéramos solucionado muchos problemas antes de tiempo. Lo único que no quiso nunca explicar es dónde estaba su máquina del tiempo y lo único que pedía es que le dejaran volver al futuro del cual él provenía. ¿Verdad o mentira? Nunca creo que lo sepamos. Como tampoco igual lo sabemos, pero fue muy conocido, es un caso muy popular, seguramente el más conocido de todos es el caso de John Titor. Es un caso de esos de fotografía, nunca mejor dicho, porque eh, toda la polémica la despierta una fotografía donde entre un conjunto de personas con aspecto de 1941 y... ...destaca el aspecto de un hombre... ...un hombre que parece realmente... ...como un gafá por mitad de la foto... ¿no? ...es un hombre vestido con gafas de sol oscuras... ...como si fuera la Ray-Ban... ...por decir de alguna manera... ...con una especie de sudadera... ...y con un aspecto extremadamente moderno... ...cuando todos los hombres... ...en aquella época ven con sombrero... ...él va descubierto absolutamente... ...nunca se ha sabido realmente... ...si eh, la fotografía... Eh, no, ...la fotografía se sabe que es real... ...lo que nunca se ha sabido... ...es si realmente pudo ser... ...un error simplemente de apreciación... ...¿por qué?... Porque Sí que es cierto que en aquella época podían haber existido, por ejemplo, eh, no sudaderas, pero sí como chaquetillas de hilo fino que podían asemejarse en una fotografía a esa especie de sudadera, ¿no? Aunque el hombre, por ejemplo, también lleva colgando una cámara que parece una Polaroid. ...lo que sí que es cierto es que también el aspecto... ...era muy parecido al de una Kodak de bolsillo... ...que sí que estaba sentada en la época... ...también dicen que por ejemplo las gafas de sol... ...que él lleva, podrían ser parecidas... ...a las que usó la actriz Barbara Stanwich ...en la película Perdición en 1941... ...aunque así sinceramente, el aspecto es eh, extraño. Que combine una persona en aquella época, todos esos elementos para dar un aspecto tan moderno, llama la atención. Desde luego que sí. Bueno, si la gente quiere ver algo que le llame la atención, quiere ver algo fantástico, que empieza a apuntar que Las eh, temperaturas eh, ya están subiendo. Estamos en mitad eh, de la primavera y hay que reservar lo que hacemos este verano. Y este verano lo que hay que hacer es eh, viajar con prisma publicaciones porque se están preparando y organizando viajes eh, extraordinarios. Hoy vamos a comentar uno a uno de los lugares eh, más bellos y bucólicos eh, de el viejo continente, de Europa. Hablamos eh, de la República Checa, hablamos eh, de Praga. Pues sí, del 24 al 31 de agosto, Lorenzo Fernández, bueno, y servidora, haremos de guía en un viaje, vamos, increíble. Yo es un lugar que he estado en diversas ocasiones y que no deja de gustarme y que no me importa repetir porque es precioso. Visitaremos República Checa, Chequia y Eslovaquia. Eh, el viaje empezará, desde luego, saliendo tanto de Barcelona como desde Madrid. Viajaremos hasta Praga, Praga que es un lugar precioso, un lugar romántico, el puente de, el puente de, de, de San Carlos, por ejemplo, es un puente mm, increíble desde el punto de vista histórico, la Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, el Callejón del Oro, lugares realmente, vamos, mm, a nivel tanto de historia como a nivel incluso, te diría yo, de enigmas y de, y de cosas eh, que vale la pena. Mm, antes de de este mundo de haber visitado, yo creo que es uno de esos sitios, ¿no? Luego viajaremos por ejemplo también eh, al castillo de Juska, o por ejemplo visitaremos lugares pues como es el, cast el castillo también de Oravatsky o, eh, o el castillo, por ejemplo, de la de la Condesa Sangrienta, esa famosa Elizabeth Bazori que se bañaba en sangre porque pensaba que eso le iba a hacer rejuvenecer y para eso mataba no sé cuántas doncellas al mes. Vamos, lugares tan hermosos, por ejemplo, como Bratislava. Eh, si queréis acompañarnos de lo sabéis, como siempre, rutasmisterio.es, ahí encontraréis todo el, el destino completo toda la información para que nos podáis acompañar y el modo efectivamente de, de comprar las entradas para poder venir con nosotros así que ya lo sabéis del 24 al 31 de agosto acomparnos a república checa y eslovaquia a loencegamí así que um, rutas misterio punto es en rutas misterio punto es está toda la información sobre ese viaje finales en de agosto entre el 24 y el 31 de agosto un lugar extraordinario un país, un país Un eh, país fantástico, la República Checa, Eslovaquia y Praga, eh, y se va a visitar y conocer eh, muchos eh, lugares históricos, bueno, y ese castillo, ¿quién no ha ido a hablar de la Condesa Sangrienta de Elisabeth Váctori? Eh, Fíjate pues, que quiero ser se puede conocer de eh. los sitios que vamos, que no he estado y me hace especial ilusión conocerlo por toda la historia que arrastra ¿no? por toda esa leyenda, por toda esa historia que me parece fascinante así que bueno, que aquí que es que quieran acompañarnos ya lo saben, rutasmisterio.es Ahí está toda la información y la comentaremos por supuesto en próximas semanas aquí con Laura Fancolara en los ecos del pasado Laura, muchas gracias Buenas noches a todos como hemos hecho al comienzo del programa de esta noche, hoy vamos a estar entre la una y media y las cinco de la madrugada, esto quiere decir que queda una hora de programa todavía en el que vamos a tener y vamos a recibir a Javier Sevillano en Fronteras del Futuro, nos va a contar las innovaciones científicas para el futuro, para el mañana, relacionadas con la salud y también vamos a tener a José Luis de hablando de enigmas de la antigüedad pero antes en la actualidad en las últimas noticias en Onda Cero y después continuamos en Onda Cero la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa hora extra la rosa de los vientos hoy hasta las 5 de la madrugada En unos instantes tendremos eh, fronteras eh, del futuro Las eh, nuevas y futuras investigaciones eh, científicas relacionadas con la salud Que nos eh, va a comentar Javier Sevillano Y después eh, tendremos eh, también a un invitado de lujo José Luis eh, Cardero Que nos hablará sobre enigmas eh, de la antigüedad Enigmas arqueológicos Es una persona que, de las que más eh, saben Es un lujo para el programa Tenerlo con nosotros a José Luis eh, Cardero Os recordamos, eh, el programa de ayer eh, ya está, el de hoy dentro de unas horas en la página web en www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. Vamos ya con Fronteras del Futuro. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del Futuro. Esta semana ha sido noticia el descubrimiento, el avance fantástico en la lucha contra el cáncer del doctor Barbacir. Bueno, pues el futuro está llegando, el futuro de la investigación científica relacionada con la salud y muchas cosas que os vamos a comentar esta noche aquí en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, penitentes <risa> Penitentes, capuchinos. Estáis en ellos, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. En plena penitencia te veo. Sí, sí, sí. Eh, es, me... hay, que, hay que expurgarnos voy de, pecados. Voy, voy de profesión. Voy directo al infierno, creo. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Bueno, no, no, no, no sé si prefiero ah. hablar. Vamos va a hablar de, a de, el, de Mariano Valencia. De Barbaroza. una buena noticia. Sí. Bueno, si sí, decimos cáncer... Decimos páncreas, sí. pues se nos tuerce un poco el morro, ¿no? Porque junto con el de pulmón y el de eh, colon son los eh, tumores... Eh, pues que tienen peor eh, diagnóstico, peor pronóstico, mejor dicho, y eh, ahora con estas últimas investigaciones del equipo del, de, del bioquímico Mariano Barbacid, que ha sido presentado esta semana, eh, esta pasada semana, eh, pues eh, él, eh, lo primero en la rueda de prensa, quiso dejar muy claro desde el principio de que esto no sirve para, cur, para cur, eh, curar el cáncer de páncreas en la actualidad. Esto simplemente es una puerta que se ha abierto y que puede tardar entre cinco y diez años en el caso de que llegue en el caso de que al final esta investigación llegue a buen puerto. Pero para, eh, en la actualidad, no supone Pero para llegar a buen puerto que hay que pasar que abrir, por este puerto. Exactamente, ¿no? hay que abrir primero un, una, eh, una brecha en, en, en ese problema, abrir una puerta a una solución y esta podría ser una, una solución. Eh, ¿Por qué es una solución? Porque el cáncer, el, el, el adenocarcinoma, Eh, ductal avanzado de páncreas es un, es un eh, tumor mm, que, que se diagnostica muy mal lo, dice, o, o lo dijo en la misma rueda de prensa el profesor Carrato el, el doctor Carrato que es el eh, jefe del servicio de oncología del hospital universitario Ramón y Cajal de Madrid que lo presento, presento, estaba presente en la rueda de prensa junto con eh, Marta Puyol que era la, es la mm, responsable de investigación de la Asociación Española de, contra el Cáncer ¿no? y eh, es muy difícil Eh, diagnosticarlo en, en estadios tempranos porque digamos que este tumor da la cara muy, de forma muy tardía es decir se presenta los, los primeros síntomas pues son eh, náuseas eh, son un dolor difuso en el abdomen incluso dolor de, eh, también difuso hacia la, irradiado hacia la espalda y eh, no da un, un, unos signos tempranos de que hay un problema serio ¿no? y eh, se suele diagnosticar desgraciadamente, cuando ya el paciente presenta esa astericia, ese color amarillo, que ya es un significado, es un indicativo de que la, la enfermedad eh, está en, en un eh, momento bastante avanzado. Uh -huh. Y ni la inmunoterapia, ni la eh, radioterapia, perdón, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ya en, en, en ese estado tan avanzado, mmm, tiene una mmm, eh, eleva la curación a unos niveles aceptables. Eh, eh, ...para que un, un tumor se considere eh, curado... Eh, que pasar, ...tiene que sobrevivir el paciente cinco años... Eh, ...los porcentajes de, en, en, en este tipo de tumores... ...son muy bajos, son muy escasos... ...son, son eh, simplemente eh, solamente de un 5% a los cinco años... ...con lo cual hay una grandísima mortalidad... ...en estos enfermos que, se, eh, como, como ya hemos explicado... Eh, ...se diagnostica muy, eh, muy tardíamente... Por, por esta falta de, de, de dar la cara, ¿no? de, de esta enfermedad. Y es uno de los eh, fracasos que dice que, que explicó el profesor Carrato que se tienen en este tipo de... de en, en, en la lucha contra el cáncer en general, ¿no? El, el tumor de páncreas es una de las asignaturas pe, pe, pendientes en esa eh, lucha contra el cáncer. Eh, la, Marta Puyol, como miembro de la Asociación Española contra el Cáncer, eh, ella es Espliko que deberían los partidos políticos establecer una eh, estrategia común eh, a, a nivel eh, nacional y con consenso de todos los partidos políticos para que eh, exista eh, en, en un futuro inmediato una, eh, un gran consenso entre ellos para una, eh, una inversión en, en investigación del cáncer mucho más eh, importante de la que existe hasta ahora y para que en el, en el año 2030 haya una supervivencia a nivel general de todo tipo de cáncer superior al 70%, que supere el actual que estaba alrededor del 50% pico por ciento, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ha, digamos, puesto o ha lanzado, por así decirlo, el guante a todos los partidos políticos para que en el futuro haya ese consenso y gobierne. quien gobierne? Eh, haya esa, eh, esa apuesta por la investigación de del cáncer que se ha demostrado eficaz en la lucha contra otros muchos eh, tipos de, de tumores, ¿no? Pero el, el, del, el, de, can el de páncreas eh, hasta ahora es un poco eh, el hueso duro de, de roer. Eh, Es, ¿Cuál es el avance del, del equipo del doctor Barbacid? Eh, eh, bueno, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aquí en, en España, he eh, dirigido este, esta investigación por Barbacid. Lo que han hecho es coger 12 ratones, eh, ratones de los que hablabais antes en la tertulia, sí. eh, ratones de investigación, y se les ha modificado genéticamente, ¿no? Se les ha... Mm, lo que se les ha eh, eh, suprimido en fase embrión, Es decir, esto, y aquí hay que remarcarlo, ¿no? y es una de las razones por la que eh, Barbacid decía que esto no es posible ahora mismo en, en trasladarlo a humanos, porque esta investigación en ratones está eh, eh, eh, eh, eh, modificados genéticamente en fase embrionaria, cosa que eh, actualmente, por todas las leyes que hay, eh, está prohibido, como ya vimos con, con eh, en aquel momento con todo lo que ocurrió en China, con mm -hmm. todas estas niñas, la, la, la Eh, manipulación eh, genética en fase embrionaria está prohibido porque pasaría esa, esa modificación a todos los descendientes de, de ese ser humano ¿no? eso actualmente por la ley está prohibido por eso esta investigación no es transpolable ahora mismo a, a humanos ¿no? Bueno, lo que han hecho es suprimir en esta fase embrionaria dos genes que son claves en el desarrollo del, de, de este tipo de cáncer, que es el, el adenocarcinoma ductal en estado avanzado de páncreas, y eh, han suprimido concretamente los eh, genes que ellos llaman, eh, lo voy a decir por aquí, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el EGFR y el de la quinasa C-RAF, que es como las denominan los, los científicos. Lo que ocurre es que estas son Son dos genes, son dos dianas en las que, digamos, el, el, el, el gen responsable del cáncer, el, on, el oncogen, que se llama CRAS, son eh, donde actúa este CRAS, es, estas dos dianas, Eh, donde actúa el CRAS, el oncogen CRAS, para proliferar el cáncer. Si se inhiben, si no se producen estas dos dianas, el oncogen, aunque exista, no tiene dónde, por así, desarrollarse. El, el oncogen CRAS es, muy, eh, eh, eh, eh, es un gen muy, eh, eh, muy especial, por así decirlo. En condiciones normales, el, el, el gen antes de convertirse en oncogen, cuando es gen crash, en condiciones normales lo que hace este gen es todo lo contrario es eh, eh, permite que no se pro, prolifere eh, las células, eh, como sabéis el cáncer es una proliferación sí. anormal de, de células ¿no? entonces en condiciones normales este gen lo que hace es que no permite que haya esa proliferación de células, pero cuando este eh, gen se convierte en oncogen, es decir en, pasa a ser a, a la la parte contraria, por así decirle, decirlo, lo que busca es, son las dianas donde poder actuar. Estas dos dianas son, como hemos dicho, el, el gen CERRAF y el otro el LGFR, el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Lo que han hecho en estos 12 ratones es eh, modificarlos genéticamente en fase embrionaria para que no tengan estos, estas dos dianas. Con lo cual, eh, el, el oncogen, el, el CRAF, cuando ya se ha convertido en, en el CRAS cuando ya se ha convertido en oncogen no tienen dónde no, no actuar tiene, no tiene esos, no tiene, esa, esas, dián, esas, dián, esas entrenan, dianas no, claro. exactamente eh, eh, y no produce se había, esa falta de esos genes claro. no produce ninguna alteración en ese momento ese, en, el, claro. en el páncreas en, en los ductos, en los canales sí, sí. internos del, del páncreas lo que ocurre es que eh, eh, ya se había conseguido eh, anteriormente de forma no conjunta porque esto tiene que ser de forma conjunta suprimir eh, el, un, un, estas dos dianas por, por separado y se había visto que suprimiendo estas dos, una, cada una de estas dianas por separado no había, no había curación no, no ocurría nada positivo, por así decirlo pero al suprimirlas de forma conjunta se ha visto que en la mitad de los ratones es decir, en seis de los ratones no sólo eh, el cáncer eh, No avanzó, sino que el oncogen este CRAS, que es el responsable último, por así decirlo, desaparece. Con lo cual hay una remisión total de la enfermedad del, del, del, del tumor. ¿no? Esto se ha conseguido en el laboratorio y eh, el problema era es que, eh, eh, si bien mm, eh, Barbacía ha, ha planteado ¿Cómo, pa, para evitar ese problema de, de tener que modificar genéticamente en fase embrionaria cómo poder hacerlo por medio de medicamentos se había conseguido hacerlo en, en el gen EGFR pero no hay un medicamento, no existe a día de hoy un medicamento que pueda hacer lo mismo con el otro gen, gen Diana, el CERAF, con lo cual se queda tal y como ha confirmado esta eh, eh investigación al no poder hacerlo de forma conjunta con uh -huh. estos dos genes de Diana no hay una posible curación Bueno, es una ingeniería, es, como estamos veis. Estamos hablando del de cáncer eh, más, más perjudiciado, con peor o, de, de, de los que peor pronóstico sí. tienen, y o el es que peor pronóstico aquí, tiene, tal vez. Esta investigación de Barbacid que es sí. uno de los eh, científicos eh, que ha venido aquí, una de las mentes eh, privilegiadas eh, que han vuelto a nuestro país, eh, pues... Eh, Ha hecho un avance importantísimo con, esa, con, y claro. lo, y es a, a lo que hacíamos antes referencia que hacía también eh, hincapié eh, Marta Puyol de la Asociación Española contra el Cáncer que existe que, que esto con, con una eh, financiación m, bien de, de la Asociación Española, del Ministerio, de también de de por parte estadounidense, de, de apoyo también europeo. Ahora, Pero pereza. si hubiera muchísimo más dinero, es decir, si lo que se le paga a los grandes futbolistas se invirtiera en, en investigación de este tipo de verdad que a lo mejor eh, eh, habría mucha más gente viva ¿no? hay de que de hay de decir se, que se este, sabe, este páncreas Javier? perdón, eh, para, para no perder sí, un poco terminar. El, el, eh, habíamos dicho al principio que junto con el cáncer de colon y el cáncer de pulmón eran los los tres eh, eh, tumores más, más, eh, eh, más dañinos, más mortales eh, el cáncer de páncreas lo único que tiene por así decirlo, menos es, o más positivo, por así decirlo de alguna forma, es que es muy poco frecuente. Solo eh, representa el 2,2% de todos los tumores, de todos los tipos de cáncer que hay en España. Eh, al, anualmente hay una media de unos 4.000 ca eh, casos de, de, de este tipo de cáncer de pancreático, que no son pocos, evidentemente, ¿no? y con, con, con más financiación, porque evidentemente esto no es más que dinero, dinero, dinero, investigación investigación y equipos eh, fallando una y otra vez hasta que dan con, con, con el, el, el método correcto Y esto no es más que dinero, aportar dinero, dinero, dinero y Eso mucho era lo que tiempo, te quería preguntar, si se sabe de, de qué cifras estamos hablando. No, no dieron, no dieron en, en la rueda de prensa no hablaron de lo que Marta Puyol dijo, que espera que los partidos políticos se pongan de acuerdo, haya un pacto de, de Estado a nivel nacional y, y, como hemos dicho, gobierne quien gobierne, eh, se siga invirtiendo y se, se, se aporte más dinero a la investigación, es que hay... tipo de investigación básica, que es fundamental. Es que hay Que no puede hacerse causa política pero es que ahí hay un debate muy grande que se lleva estudiando sobre todo desde que se está teniendo este tipo de recortes para muchísimas investigaciones y es que eh, muchísimos científicos lo que abogan es que se les dé la posibilidad de recibir dinero privado exactamente ahí en, en aquí en España es eh, las aportaciones son diferentes en Estados Unidos hay un modelo completamente diferente y si sí hay esa eh, aportación aquí por ejemplo a la asociación aportación Española, que quieren que también el gobierno de turno pues eh, se pueda eh, desgrabar a la persona sí, que está aportando por sea que, ayudas, eh, que sea doble claro por un lado ayuda no a la investigación la y por otro eso, también le beneficie Yo, es un yo eso, yo eso, eh, eh, se ha demostrado históricamente que eh, cuanta más eh, eh, pública es la, la financiación mejor es la solución sí, hay, hay, ah, menos, hay, menos, no hay, hay menos pública, interés en, en este claro, por ejemplo total y <coughs> absolutamente pública lo público tiene que ser No, el 100% pero tiene que multiplicarse muchas veces ideal, porque es, eh, sí, es lo ideal, pero hay pero la realidad no es esa. En, este, en, esta, claro, eh, eh, en para, continuar, para continuar en estos eh, eh, este, esta experimentación Barbací dice que van a seguir en ello, evidentemente, que, que, que es cierto, posible es en cinco, pública, ¿eh? en 5 en cinco o diez 10 años eh, el, es el, posible, el, el no, público. en 5 o 10 años podría dar resultados si sí llega, si sí llega pero para poder seguir, él va a colaborar con los laboratorios Lilly es sí, decir, sí, pero los laboratorios son privados quiero público. decir no, pero hablamos de que hay una colaboración público-privado no se efectúa, evidentemente en los laboratorios, como tú bien dices privados de la Casa Lili de los laboratorios, pero, pero los sí les apoya pero, pero también el, el, el, los en este caso Lili aporta también lo que puede la parte junto con, eh, con, con concretamente mira, el Ministerio de Economía Español, el European Research Council, la liga contra el cáncer los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, la fundación La Caixa la fundación NASA y evidentemente la asociación española contra el cáncer, es decir hay un conglomerado público-privado que sí, están interesados, pero, eso, pero es donde es. se investiga evidentemente donde se está llevando a cabo esta investigación así en el centro nacional de investigaciones oncológicas dependiente del instituto de salud Carlos III de, de, de una entidad absolutamente pública, como tú muy bien dices lo que, vuelvo a repetir no es una curación, a la, para, no es una esperanza para las personas que padecen esta enfermedad, es simplemente una puerta abierta y como dicen otros eh, colegas de Barbacid, bueno la muestra es un, es un paso, es una puerta abierta, pero la muestra todavía no es representativa, representativa porque se ha hecho, es una muestra muy pequeña, en 12 ratones eh, la mitad, en la mitad se ha observado eso, en otros tres más se ha observado una Eh, remisión de, de, de este tipo de cáncer, aunque no curación y mm, la muestra es demasiado pequeña como para decir mm, mm, extrapolarlo ¿no? a los, a los humanos pero si sí es pero, esa puertecita abierta ese, ese eh, eh, raja en, en, en, en, eh, en este problema que, que estaba completamente cerrado y que por ahí tal vez se pueda hacer algo que hasta ahora eh, estaba dando muchísimos, muchísimos eh, problemas. Pero es una de las investigaciones, uno de los temas, eh, eh, hay muchas, eh, muchos avances eh, médicos en estas últimas semanas, en estos últimos meses, y nos hemos hecho eco aquí eco de día. ellos, eh, porque lo que hablábamos de, que también es una investigación española, la investigación para curar, eh el sida las investigaciones más avanzadas se encuentran en nuestro país por citar alguna de las últimas y ahora evidentemente hay que citar esta ¿no? Sí, esta eh, también recientemente en en en aquí cerca también en el hospital eh, de Majadahonda eh, también se ha puesto se, se ha ya comercializado Puerta de Hierro? en Puerta de Hierro Majadahonda se ha comercializado ya el primer medicamento eh, eh, eh que en con el que es posible hacer que se están ya eh, se han logrado ya remisiones de la lesión medular, también una investigación plenamente que llevaba el profesor Vaquero eh, investigando durante 20 años y que ya ha conseguido en algunos también una muestra pequeña, evidentemente siempre se empieza por muestras pequeñas, pero ya se ha conseguido, si no curar, evidentemente solucionar el problema de la lesión medular si eh, tener algunos avances y al, al, eh, eh, algunos pacientes han recuperado eh, cierta eh, movilidad sensibilidad, cosa que hasta ahora no se había conseguido, también una investigación plenamente española, ¿no? Sí, son, además, locales, médicos son que dedican toda, toda la vida. vida. El profesor Vaquero, o, también os lo comunico, está postulado eh, para el premio Princesa de Asturias de Investigación y, y Ciencia, no sé exactamente cómo se llama, Innovación e Investigación para, el para esta edición de 2019, y bueno, se están recogiendo por ahí muchas sí, firmas sí. para intentar que, que esta investigación tenga la notoriedad internacional que de momento ha, ha conseguido en esta pequeña muestra, ¿no? Hay muchos pero. científicos españoles luchando por la salud. Muchos científicos y, y, y poco dinero. Y poco interés en la clase política de, bueno, de dedicar mucho más eh, interés, mucho más... Con eh, los países que van eh, mejor y, y económicamente. giratoria para sacar un beneficio eh, los, privado a las Los países eh, que eso van... Es difícil, eso sí es difícil de eliminarlo. por así de decirlo. Los países bueno, que van mejor que económicamente convivir. son los que dedican más presupuesto a investigar y desarrollo. Eh, a nivel global sí, pero no tiene por qué darse porque, que decían a lo mejor lo, los, res, los mejores resultados no, tiempo, no van, tienen cierta relación tienen con la gran cantidad. De dinero, pero lo importante sí, son los cerebros que, que, que, que hay detrás. Hombre, claro. Los cerebros que hay detrás de esa investigación. Si cerebro, es da, lo da igual el dinero que haya. Hay. ¿no? Bueno, pues eh, fronteras del futuro, un futuro esperanzador gracias a esa investigación científica del doctor Mariano Barbacid. Gracias, Javier. A vosotros. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La historia del ser humano se amplía. Tiene una pieza más. Un ser humano que vivió en una isla alejada de Filipinas. El puzzle es más complejo, pero al ser más complejo es más rico. ...pero tenemos eh, más enigmas eh, y más misterios... ...y los vamos a tratar... ...los enigmas eh, de la prehistoria... ...con una persona que conoce a la perfección... ...estos eh, misterios y estos enigmas... ...y con quien nos encanta hablar... ...él es eh, José Luis Cardero... ...muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos... ...buenas noches... José buenas noches. Luis Cardero es autor eh, del libro... ...50 grandes enigmas eh, de la prehistoria... ...en Cidonia... ...bueno, nos eh, preguntamos... Eh, ...muchas cosas sobre estos seres... Eh, Y lo fundamental es que, si son humanos, seguramente tenían algún tipo de creencias, ¿no? Eh, sí, posiblemente sí, aunque en realidad no lo sabemos. Pero yo siempre pienso que cuando ellos caminaban a lo largo de, de miles, e incluso de millones de años, o de cientos de miles de años, caminaban por esas grandes llanuras, por esas montañas, eh, por esas eh, costas que empezaban a formarse o que estaban formadas ya, y que entraban de repente las aguas en la Tierra, es decir, cuando entraban en contacto con todos estos fenómenos, y sobre todo cuando miraban hacia, hacia el cielo, en donde veían todos esos millones de estrellas distribuidos, eh, formando líneas y formando figuras, no cabe duda que dentro de ellos empezaba a despertarse, empezó a despertarse una conciencia, que más adelante pues eh, empezó a determinarse en lo que nosotros llamamos lo, lo sagrado, y que a partir de ahí, desde lo sagrado, empezó a concretarse ya mucho después en lo, en lo religioso... Y en lo religioso institucionalizado. José Luis Cardero es doctor en ciencias políticas, sociólogo, antropólogo por la Universidad de Complutense de Madrid. Se da gusto hablar con una persona que va a las fuentes y va a conocer. Hace unos meses hablábamos contigo sobre los dioses oscuros del nazismo, que es otro de tus libros. Eh, viajar y conocer de primera mano los hechos y las cosas sobre las que luego se va a hablar es un fundamento de cualquier tema y de cualquier investigación y tú lo has llevado durante toda tu vida eh, como, como algo fundamental que hay que llevar a cabo eh, Sí, desde luego yo lo, yo lo llevo a cabo así es decir, cuando un tema se me ocurre eh, pues eh, le doy muchas vueltas y muchas vueltas eh, hay algunos temas que se me han ocurrido que en los que he pensado desde hace muchísimos años ¿no? como es, eh, como son estos temas de la, de la, de la prehistoria, estos Eh, primeros momentos de los seres humanos sobre nuestro planeta y, desde luego, también eh, sobre hechos históricos eh, que han tenido una importancia extraordinaria en el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra civilización eh, y, en, en fin, en la comisión de, de, también de crímenes eh, horrendos que han, eh, digamos, eh, manchado El, eh, ...también nuestra cultura, como es el caso del, del nacionalsocialismo o del nazismo... ...y todo esto no cabe duda que hay que darle muchas vueltas, hay que consultar muchas fuentes... ...hay que hablar con mucha gente eh, sobreviviente de aquellos tiempos, eh, en el caso del nazismo... O, o leer muchos libros de historiadores que se han preocupado de buscar las fuentes más antiguas, ¿no? Retomando, José Luis, estos enigmas prehistóricos, hay, pues no sé, siempre algo que, que nos preguntamos, ¿no?, ¿Cómo convivían ellos en sociedad? ¿Convivían en pareja? ¿No se sé, hacían grupos pequeños en los que había varios hombres y varias mujeres? ¿O a lo mejor incluso tenían más relaciones libres sexualmente? ¿Cómo era aquello? Bueno, pues por, por, al menos por lo, que se, por lo que se sabe, porque en realidad es un poco, un poco difícil ¿no? el, el dar una idea fija, una idea exacta de cómo podría ser aquello. Lo normal es que fueran grupos eh, relativamente numerosos, no excesivamente grandes, pero sí lo suficientemente numerosos como para que hubiese efectivamente eh, individuos de, de, de distinto sexo, eh, no necesariamente mayoritarios en un caso o en otro, es decir, no tendría por qué ser así, sino mm, un poco, un poco digamos, eh, parecido a lo que ocurre con las eh, con, con los otros eh Eh, animales que son más o menos de nuestra de nuestra propia de nuestra propia y formación, ¿no? eh, es decir, eh, estos seres, estos primeros seres humanos, pues claro, fueron evolucionando a lo largo de millones de años, es decir, que tampoco se puede eh, considerar esto como una cosa que ocurre de un día para otro, ¿no? De un, o, o de un año o de un siglo para otro. Son eh, procesos muy largos en, el, en los cuales el cerebro se va se va digamos desarrollando. Eh, se va eh, transformando se, se van empezando a, a, en, a encontrar con costumbres que antes no practicaban determinadas por una parte por el propio por el propio salar o suelo por el que caminan. es decir esto es una cosa un tema muy complejo la evolución de la sociedad es un tema muy complejo que probablemente eh, se ha llevado a cabo durante muchos eh, miles e incluso cientos de miles y millones de años y eh, que en algunos casos ha terminado en, en, en algún Eh, agujero cerrado, es decir, no ha no salido adelante y en otros casos pues ha ido evolucionando poco a poco ¿no? hasta lo que nosotros conocemos hoy Tú has eh, manifestado y has escrito en tus eh, libros la vinculación que existe entre las eh, primeras eh, creencias entre la primera religiosidad eh, si se puede denominar así y la existencia del lenguaje en las personas o sea, parece que el poder de la comunicación también tenía eh, poder para crear las creencias o la redundancia Bueno, está claro, es decir, la, la, la comunicación verbal que cada vez eh, seguramente se desarrolló eh, a partir de las de, digamos, de las primeras formas eh, más elementales, eh, tuvo una, una importancia extraordinaria no solamente en la comunicación, que digamos que parece ser que es una de las primeras eh, de las primeras eh, propiedades, ¿no? eh, De esto eh, tiene, eh, es eh, algo más profundo, es decir, aparte del del comunicarse Eh, ...unos eh, individuos con otros... Eh, ...la comunicación verbal, por ejemplo... ...o la comunicación gestual... ...o la comunicación... es decir ...todo lo que forma o lo que conforma un idioma... Eh, ...con todas sus eh, de, enormes cantidades... ...de aspectos eh, que, que no se ven, digamos, directamente... ...pero que sí están... ...bueno, pues todo eso, no cabe duda... ...que ha ido conformando la mente humana... Eh, ...la ha transformado profundamente... Eh, ha hecho entrar en ella una serie de conceptos que eh, quizás de otra manera no hubieran no hubieran entrado no como son estos conceptos de los seres superiores o de los seres divinos que también es una evolución muy larga, muy extensa, de miles de años eh, a partir de lo que yo llamo lo luminoso, eh, primordial es decir, a partir de esos contactos de los seres humanos con los fenómenos que se encontraban, ¿no? los fenómenos luminosos del sol, de la luna, los fenómenos volcánicos, los fenómenos meteorológicos, es decir, todo tipo de procesos y de, y de, y de actos que ocurrían en su vida, pues a partir de ahí se fue formando como una especie de, eh, digamos, de conciencia personal, por una parte y colectiva por otra, que eh, al fin determinó un poco el conjunto de las creencias, ¿no?, que es un poco de lo que hablamos. Esos, eh, los eh, primeros dioses eh, de los seres antiguos en la prehistoria, los primeros dioses, eh, ¿venían de las estrellas? Eh, ¿Lo que estaba arriba era lo que se le daba el sentido de lo divino, la divinidad? Bueno, en realidad, sí. Eh, había dos tipos, digamos, dos tipos de, de, de personajes divinos, ¿no?, que desde muy pronto empezaron a, empezaron a funcionar. Eh, ...curiosamente, eh, según eh, los estudios que eh, que, vamos, que más o menos se han hecho sobre este tema... Eh, ...los primeros personajes o, o, o la primera, digamos, de, de estos personajes... ...no era eh, celestial, sino era eh, tónica, es decir, era de, de la, venía de las profundidades de la Tierra... ...era la propia madre Tierra, que era mmm, al, al mismo tiempo paridora, es decir, eh, daba vida y devoradora, es decir, acababa con los cadáveres, los cadáveres que se enterraban en la Tierra eh, desaparecían, pero surgían otras formas de vida. Es decir, que esta, esta, este fenómeno, que no cabe, no cabe duda que fue observado desde muy pronto por nuestros ancestros, eh, determinó la divinidad de, de nuestra gran madre Tierra, ¿no? la gran madre que nos sostenía, que tenía esos agujeros profundos, esas cuevas en donde se penetraba y en donde se oía el latir ...de esa tierra, ¿no? Entonces, eh, quizás esa fuera la primera divinidad... ...la gran eh, madre tierra... En ...lo que se llama la vieja de las viejas, ¿no? Eh, la vieja más vieja de todas... ...porque sí. es la vieja que es anterior a, a nosotros mismos. ¿no? Y a eh, ahí... pre precisamente no es casualidad con esto que nos está diciendo que comience este libro que hemos mencionado, 50 grandes enigmas de la prehistoria, hablando de Finisterre, donde se junta el cielo y la tierra, las estrellas de arriba y las de abajo. Eh, No es eh, casualidad en absoluto que eh, Finisterre haya sido el eh, foco a partir del cual ha comenzado tu investigación en muchas creencias, ¿no? Sí, efectivamente. Además hay una cosa eh, muy interesante que yo también he citado, que en, en ese camino de las estrellas, en ese fin, camino que se ve en la Vía Láctea que va eh, prácticamente por encima de, de, de nosotros en las noches claras y estrelladas y se, se viene desde, desde el lugar donde el sol aparentemente nace y se, y se va hacia el lugar en donde el sol aparentemente también eh, fenece o se sumerge, ¿no? Bueno, pues no es, este, no es extraño que, que este camino eh, sea también el camino de los grandes eh, eh, yacimientos de pinturas eh, murales, Que, que nosotros nos hemos encontrado eh, prácticamente desde, desde desde el oeste, eh, desde perdón, desde el este más remoto hasta el, el, el oeste, ¿no? hasta el final de la Tierra. Eh, no cabe duda que la, esta asociación de la Tierra, de las pinturas que se hacían dentro de las cavidades, dentro de las, de las cuevas, en los lugares más remotos y más recónditos, en donde allí se manifestaba ese poder de la Madre Tierra, y... Eh, su unión con ese eh, espectáculo del cielo en, en forma de vía láctea que se hundía también en el, en el mar allá donde el sol fenecía en lo que un autor gallego, Otero Pedrallo llamaba el escalón hacia lo inimaginable bueno, pues en ese escalón hacia lo inimaginable es en donde se unían estas dos formas divinas que probablemente fueron las primeras que, que el, el ser humano tuvo ¿Sabe, ¿Se sabe, José Luis, si algunas comunidades prehistóricas estaban preocupadas y, se, y realizaban ritos para comunicarse con el más allá? Eh, bueno, a mí no me cabe ninguna duda. Efectivamente, hay muchos investigadores que creen y consideran que, entre ellos el propio André Leroa de que es uno de los investigadores principales de todos estos yacimientos de pintura mural de hace miles de años, en los que los seres humanos expresaban estas formas de las que estamos hablando, a mí no me cabe duda que efectivamente es así, ¿no? Es decir, que ellos tenían este pensamiento, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, eh, teniendo en cuenta que, eh, lo que lo que hacían los primeros eh, especialistas en, en, en, digamos, en gobernar o en actuar a través de estas pinturas que hacían en cuevas como Lascaux, o cuevas como, como, como, como Letroa Freire o Altamira, etcétera, era gobernar, digamos, las fuerzas que existían en el interior de la Tierra y que a través de la pared, de la propia pared de la cueva se manifestaban, ¿no? Entonces ellos, eh, mediante sus ceremonias y mediante su saber, un saber que venía desde miles de años atrás, un saber que yo llamo el saber reservado y secreto porque solamente lo conocían unos cuantos, especialistas que eran los que lo manejaban, pues a través de ese, de ese manejo era precisamente eh, cómo se ponían en contacto las fuerzas enormes de la Tierra con las fuerzas Eh, también enormes y gigantescas del cielo. Eh, precisamente sobre este tema he estado pensando ahora que decías esto, en el lugar en donde han aparecido esos restos es una cueva, la cueva eh, un nombre muy español, muy madrileño la cueva de Callao en Filipinas y eh, qué importante es en eh, las cuevas en las cavidades en la tierra en el pasado tú has investigado mucho cuando salimos eh, y cuando el ser humano salió del exterior y siguió utilizando la piedra para sus creencias en forma de dólmenes en forma, los eh, primeros templos fueron piedras, eh, piedra sobre piedra y así se hacían los altares. Sí, efectivamente, es decir, que eh, esa, digamos, esa emanación de la, de la Madre Tierra, que son las grandes rocas, las grandes piedras, que eh, en, en, en algunos momentos eh, eh, ellos no las movían, sino que simplemente las las veían, eh, veían que adoptaban unas determinadas formas Eh, producidas quizás por la erosión o por los fenómenos meteorológicos y entonces consideran que esas piezas esas piedras esas grandes rocas esas grandes piedras incluso grandes montañas que se presentaban ante sus hojas ante sus ojos no eran más que las manifestaciones de la madre tierra que es, estaban eh, eh, saliendo de la tierra hacia arriba yo me acuerdo que una vez en bretaña eh, estuve visitando a una señora muy mayor eh, que aparecía un poco como como bruja o como como una especie de chamana, ¿no?, eh, que estaba allí metida en su casa y que me decía que los, eh, los grandes monumentos megalíticos que hay en Karnak, en Kermario, es decir, en esa zona de Bretaña en donde verdaderamente el espectáculo es alucinante, el ver esas grandes filas de, de monolitos que, que kilómetros y kilómetros eh, avanzan hasta, hasta meterse en el mar, ella decía que esas piedras estaban colocadas en los lugares eh, adecuados para que la Tierra cantase, lo decía así, lo decía ella, lo decía en bretón, ¿no? Eh, para que la tierra cante. Es decir, eh, lo que hacían, eh, los según esta, esta mujer y según las, las tradiciones que esta mujer representaba, era colocar esas piedras y movilizar esas piedras para que la tierra cantase, es decir, para que la madre tierra se manifestase... Eh, a sus hijos Qué bonito. Hablando de eso, de, de los hijos Y de las mujeres de papel que tenían en esas sociedades ¿Puede que, que en la antigüedad a lo mejor La mujer tuviese un, un papel más Predominante Al ser una sociedad incluso más Matriarcal en algún momento? Bueno, no cabe, no cabe duda Es decir, de, de las investigaciones De, de eh, Marija Gingutas, por ejemplo Cuando habla en su gran libro que yo siempre recomiendo eh, que, que se titula Diosas y Dioses de la vieja Europa. Es decir, no no es casual esta manifestación de diosas y dioses, sino que refleja un orden, ¿no? el orden del que hablábamos antes. No cabe duda que las, las primeras manifestaciones de lo, de lo divino, de lo, de lo sagrado, eh, fueron evidentemente eh, trasladadas y manejadas por las fuerzas femeninas de la sociedad, ¿no? Es decir, en este caso, las viejas madres, las viejas las viejas de las viejas que iban conservando ese saber, ese conocimiento sagrado y se lo iban transmitiendo poco a poco a sus descendientes, ¿no? A sus hijos, pero no cabe duda que ellas eran las protagonistas y que no cabe duda también que ellas fueron las, las representantes como diosas eh, que están ahí, que están grabadas en la piedra en en, la, en lo que se llama la vieja Europa. Y hace miles de años están representadas como formas femeninas, ¿no? Que representan ese poder inmenso de la tierra. Seguramente por el hecho de que la mujer era la que daba vida eh, eran de eh, culturas eh, que observaban mucho la realidad y la realidad estaba extraordinariamente clara aunque que, que limpiaba en esas sociedades en matriarcales era el hombre ¿eh? Eh, quien limpiaba en las casas ¿eh? Eh, eran sociedades matriarcales ¿eh? no porque llevaran las cuentas ¿eh? sino por otras cosas ¿eh? más importantes y más feministas ¿eh? de la vida ellos eran más feministas en algunas cosas en las cosas ¿eh? muy importantes además sí sí no cabe la menor duda es decir eso eso es así y así eh, estábamos en las figuras que hoy tenemos Eh, incluso por, por la figura de la Virgen, de la Virgen María con el niño en el cristianismo, o de Isis con, con su con su hijo en brazos, eh, no, no cabe duda que conservan todas estas, eh, todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre pienso en una leyenda eh, muy antigua, que es la leyenda de, de la diosa griega Demeter eh, y su hija Perséfone, ya sabéis que ese Perséfone fue raptada por Hades el dios del infierno, el dios del, del bajo mundo, y fue llevada a, hacia abajo, hacia el infierno y allí convertida en reina del inframundo ¿no? En reina de los muertos entonces eh, a Demeter, a su madre el rapto de su hija le, le ocasionó eh, tal, tal destrozo moral por decirlo de alguna manera que durante, durante un montón de tiempo se negó a facilitarle a los seres humanos la comida porque curiosamente Demeter era la, la diosa ...que eh, por encargo directo de, de, de su hermano Zeus... Eh, ...daba la cebada y daba los cereales a los hombres, a los seres humanos... ...entonces eh, el rapto de, de, de Perséfone... Eh, ...terminó con una hambruna tan generalizada... ...porque las semillas no brotaban por, por la pena de la diosa... ...ante el rapto de su hija... ...que el propio Zeus tuvo que bajar y convencer a, a, a Demeter ...para que por favor... Eh, pudiera re regresar hiciera regresar la comida a la, a la, a la tierra ¿no? eh, y para ello le prometió que durante seis meses su hija estaría con ella y otros seis meses su hija estaría como reina de los, de los de los, muertos bueno, aquí vemos en esta en esta simple leyenda que es una leyenda griega pero una leyenda probablemente mucho más antigua que la civilización griega que la civilización griega misma aquí vemos eh, todo esto de lo que estamos hablando ¿no? ese gran poder de la tierra el poder germinativo La Tierra es devoradora y es paridora al mismo tiempo. Devora los cadáveres de los muertos, pero a cambio da la vida a, a, otros, seres, a, a otros seres. Entonces, eh, todas estas leyendas y todas estas cosas que son tan antiguas, no cabe duda que se fundan en esta realidad. Seguramente esto que acabas de decir explica, de hecho, el otro día estuvimos hablando en el programa del canibalismo, existió en el pasado un canibalismo ritual, un canibalismo de creencia, porque de esa forma eh, pues eh, lo que se comía daba fuerza y daba vida y, y heredaban las eh, personas eh, las eh, creencias o la fuerza de quienes eh, eran eh, su alimento. Eh, seguramente esto explica por qué había muchas sociedades eh, caníbales en el pasado. Sí, seguramente sí. Es decir, ahí no cabe duda que eso fue probablemente una de las primeras etapas ...fue probablemente uno de los primeros fundamentos... ...de la religión, es decir... el ...que eh, alguien de la, de la sociedad... ...del grupo se sacrificara... ...o fuera sacrificado... Eh, ...y fuera eh, incluso devorado... ...y fuera comido en alguna de sus partes... ...con ese canibalismo ritual... ...que Marija Butas también... ...también describe en su libro... Eh, ...no cabe duda que fue un, un fenómeno... ...un fundamento para, primero... ...apropiarse de las, de las cosas que esa persona tenía... ...presuntamente, lo que había adquirido presuntamente y eh, que esas cosas no se perdieran con la muerte, sino que se conservaran en el grupo social. Y eh, por otra parte, pues también, eh, otra cosa muy importante que tuvo también ahí eh, su nacimiento, fue el tema del chivo expiatorio, es decir, de buscar a alguien, a una persona del grupo, que cargase con las culpas de todo el grupo, y que fuese exterminado, o que fuese en los primeros momentos eh, matado y comido, Eh, sí. Y después, más tarde, pues que fuese expulsado del grupo para que se llevase con él todos eh, los males y todos los eh, maleficios que el grupo tenía. Es decir, todas estas cosas que Marija Lindutas explica, no cabe duda que eh, son las primeras manifestaciones de lo sagrado que ha venido de lo luminoso. Es decir, que todavía tiene unas facetas eh, un, poco, un poco extrañas, ¿no? Las facetas del, de la sangre, el origen sangrante, sangriento, mejor dicho, de las religiones tiene su origen en eso, luminoso, que es extraño a nosotros y que poco a poco se va amoldando a la propia sociedad. Y por otro lado, eran más civilizados, yo creo, más civilizados de lo que pensábamos, porque también se han encontrado vestigios de varias comunidades que cuidaban a, a gente incluso con que había nacido con alguna discapacidad o que cuidaban también de, de sus ancianos. Bueno no cabe duda no cabe duda la ancianidad era, era un, un grado muy importante entre, entre ellos porque los ancianos eran eh, aparte de muchas otras cosas eran los depositarios de o una gran parte de los depositarios del saber del, del grupo. Hay que tener en cuenta que el grupo el grupo social, el grupo la colectividad eh, no era una, no, no, en los primeros momentos no era muy grande, entonces lo primero que tenía que hacer era definir sus propias fronteras ¿no? hasta dónde podían llegar. Eh, cuáles eran las fronteras del grupo y más allá de las cuales existía eh, lo indefinible, ¿no? lo inimaginable, como decía eh, que, que antes hemos comentado Otero Pedrallo. Bueno, pues esa definición del grupo, esa conservación de las fronteras y de los límites del grupo tenía mucho que ver con, con personas que a lo mejor tenían algún defecto y por, por esa razón no podían eh, hacer lo que hacían todos los demás y se dedicaban sencillamente a conservar estos conocimientos junto con los ancianos. Y luego llega un momento en el que en las antiguas civilizaciones existen unas personas que son el puente entre las estrellas y la Tierra, son los primeros sacerdotes, los chamanes, la aparición de los chamanes significa mucho en el mundo, en la historia de las creencias y de las religiones. Bueno, no cabe duda que los chamanes eh, para mí fueron los primeros, fueron entraron en... Eh, los hubo prácticamente por todas partes, es decir, los chamanes eran Eh, probablemente los enterados, por decirlo de alguna manera ¿no? eh, los enterados de, de todo este gran saber secreto que se iba propagando eh, de una generación a otra y que no todo el mundo dominaba es decir, los chamanes no se lo comunicaban a todo el mundo los chamanes hacían unas ceremonias con sus, eh, con sus discípulos que a lo mejor eran dos o tres, eh, hombres y mujeres es decir, aquí no había, eh, no había predominancia del sexo masculino o del sexo femenino Eh, la, los sexos estaban repartidos, podían ser chamanes y podían ser chamanas. Entonces, eh, con sus discípulos, eh, el chamán entraba en las cuevas y santificaba los lugares más eh, recónditos de las cuevas. Hoy nos sorprende, nos sorprende todavía hoy, el eh, ver en cuevas como Le trois por ejemplo, en Francia, en donde aparece eh, precisamente la figura de un chamán eh, vestido con unos trajes y con unos cuernos y con unas garras que es como su disfraz ¿no? como su traje religioso, como su traje eh, funcional, bueno pues estos entraban hasta las partes más recónditas y más profundas de las de las cuevas para eh, neutralizarlas y sellarlas mágicamente con la pintura mágica ¿no? eh, eso explica en muchos casos las huellas de las manos que se ven en muchas de esas paredes, en los lugares más difíciles de acceso más difícil de las cuevas, se ven esas, esas huellas de manos que están hechas con pintura sagrada y que se hacían una y mil veces para eh, controlar el paso del otro mundo que estaba al otro lado de esa pared eh, hacia nuestro mundo. ¿no? Entonces todo esto, no cabe duda, que eh, eh, te estaba motivado por un saber que fue eh, propagándose a lo largo de los milenios, a lo largo de los, de, los de, todo, de todos estos años, cada vez fue perfeccionándose más, pero no cabe duda que, que es, eran estos chamanes los que después, más tarde, eh, dieron lugar Uh, ya cuando se empezaron a establecer los primeros dioses, las primeras divinidades, cuando lo sagrado se fue transformando en lo religioso, en lo religioso institucionalizado, es decir, empezaron a aparecer, digamos, los dioses con sus sacerdotes, con sus cultos y tal, pero eso fue ya más tarde. Eh, bueno, pues en ese momento todo ese saber fue, eh, no cabe duda, repartiéndose entre aquellos que podían manejarlo sin peligro hay incluso gente que habla de la religión religio duplex, ¿no? de la religión duplex o doble, una religión una parte de la religión que se eh, decía a la gente más o menos común y corriente del grupo eh, se le hablaba pues del Dios de las apariciones, de los dioses en fin, de todas estas cosas más o menos generales y una religión secreta, una religión reservada, una religión que solamente unos cuantos conocían, eh, esto parece ser que es muy evidente en las primeras formas de la religión egipcia Eh, eh, y que eh, servía para mantener a salvo el saber secreto. ¿Y cómo puede ser, eh, porque tú lo conoces a la perfección, el mundo del eh, nazismo? Porque esos eh, dioses, esas eh, creencias, ¿cómo en un momento determinado pueden eh, volver eh, loco no a unos eh, líderes eh, políticos, sino a toda una sociedad? como pasó entonces? Eh, ¿Por qué? tuvo mucho que ver con las creencias, y esos dioses oscuros, tuvieron mucho que ver con lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede un eh, sociólogo, un politólogo, un antropólogo, explicar esto que cuesta tanto comprender, aunque pasó realmente, por desgracia? Bueno, en realidad es muy difícil de explicar. Es una cosa que eh, no cabe duda de, dar, de daros cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, eh, el nazismo, eh, digamos, empezó comenzó en 1923 aproximadamente, 22, 23 años, en el año 1922-1923, y terminó pues eh, oficialmente al menos con la guerra en 1945. Entonces, eh, el, el tiempo, el intervalo, es un intervalo relativamente breve. Pues en ese intervalo se produjo una transformación completa, o casi completa, de la sociedad alemana de su tiempo. Eh, esto basado fundamentalmente, como yo trato de explicar en mi libro, Eh, basado fundamentalmente en tres cosas eh, basado fundamentalmente en el en el origen es decir el, el pueblo alemán en el en la raza eh, y en el y en el suelo es decir en el, en el suelo que, que había engendrado esa raza eh, los hijos de los dioses los primeros hijos de los dioses que descendían de aquellas eh, comunicaciones hiperbóreas eh, de hace tantos miles de años en las que participaba incluso el propio apolo el, el, el hijo de zeus Eh, de de todas aquellas, eh, de todas aquellas eh, historias de relaciones entre los dioses y los seres humanos, eh, se produjo, eh, según se contaba en aquellos momentos, se produjo una gran corrupción. Los seres humanos, eh, digamos, más, eh, eh, más valiosos, que eran los hijos de los dioses se corrompieron ¿no? con el tráfico y con el trato con los otros seres humanos que eran de baja estofa, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pues un poco este tipo de creencias fueron las creencias que empezaron a justificar, eh, digamos, el nazismo. ¿no? Eh, el nazismo se basaba fundamentalmente en, en una idea clara, es decir, había que constituir una gran nación eh, germánica de aproximadamente, un, unos eh, calculaban ellos, unos 600 millones de, de personas, Eh, que en el año 2024, es decir, que fijaros que estamos hablando del 2024, estamos en mil 2019, eh, en el 2024 culminaría su desarrollo y dominaría el mundo. Entonces, eh, para eso tendría que basarse fundamentalmente en esas tres normas, ¿no? en esa creencia en los dioses oscuros que gobernaban eh, como padres de los eh, seres eh, verdaderamente, eh, verdaderamente dignos de serlo, ¿no? ...que eran, eh, según ellos... ...los de la raza germánica... ...y esto sí. es así... Qué placer eh, conversar eh, contigo, aprender eh, contigo, eh, un auténtico pozo de sabiduría, José Luis eh, Cardero. Eh, lo decimos eh, nosotros y seguramente lo sienten todos los oyentes eh, ahora mismo aquí en la Rosa de los Vientos. Es un eh, placer enorme, además, eh, conocer el pasado con alguien que ha investigado, que ha conocido eh, muchos eh, de esos eh, lugares de los que está hablando y que ayuda a las fuentes eh, primigéneas eh, para conocer todo la información. José Luis infinitas gracias. ¿eh? Un abrazo Muchas gracias a vosotros y un cordial saludo y un abrazo La larga, noche intensa, está en la rosa de los vientos, hemos empezado a la una y media de la madrugada, finalizamos ahora casi las cinco de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero, ahora vais a escuchar el transistor con editor Gómez, eh, después en eh, la actualidad, en eh, las noticias, eh, con más eh, de uno, toda la información eh, del día... Y muchas eh, más eh, cosas eh, aquí, en la sintonía de Onda Cero. Nosotros, eh, la Rosa de los Vientos, se envuelve el próximo sábado a la una de la madrugada. Sí, el horario habitual. En el horario habitual, aunque estemos en Semana Santa. Una de la madrugada, de una a 4 el sábado por la noche, y de una y media a cuatro el domingo por la noche. Muchas eh, gracias por haber estado ahí, pasarlo bien esta Semana Santa. Hagáis eh, lo que hagáis. Os quedéis en casa, salgáis eh, de viaje, vayáis a profesiones, eh, vayáis ¿no? a la playa, que disfrutéis eh, de estos días eh, libres. Exactamente. Quienes los tengáis. Eso, ok. La gente haga lo que le apetezca, descansar, disfrutar, tomar torrijitas, pero nosotros estamos aquí. Oye, y a la vuelta, por favor, no nos faltéis.